Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios y daremos comienzo a la lectura del libro de Jueces. Libro de Jueces, Antiguo Testamento de la Biblia. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá.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 La cual se llamaba antes k i r i a t Arba, e hirieron a Cesai, a a i m a n y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en d é b i r que antes se llamaba k i r i a t Sefer, y dijo Caleb: El que atacare a k i r i a t Sefer y la tomare, yo le daré a x s a mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de s e n a z hermano menor de Caleb.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 Y la asolaron y pusieron por nombre la ciudad o r m a Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los lianos, los cuales tenían carros c e r r a d o s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 Y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es el nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Beth-Seam, ni a los de sus aldeas, ni a los de t a a n a c y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ib-Leam y sus aldeas, ni a los que habitan en m e g i d o y en sus aldeas, Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco e f r a í n arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de Elios en Gezer. Tampoco s a b u l ó n arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nahal.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 ni a los que habitaban en Bet Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet Semes y los moradores de Bet Anat. Los a m o r r e o s acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el a m o r r e o persistió en habitar en el monte de e r e s en Ajalón y en Saalbim.